cómo estás, Lourdes? buen día buen día sí ¿Todo bien? bueno bien bien cómo cómo estás viviendo este momento como decía juan pablo recién este esta convocatoria inesperada por lo por lo que he leído en, en tus notas no, no, no, no tenía no pensabas que te iba a llegar tan temprano no eh, la verdad que muy muy feliz estoy recontenta, porque bueno no me esperaba la convocatoria yo hasta ahora estaba tratando de hacer un buen torneo con con el equipo en donde estoy Pero bueno, la verdad me llevé una sorpresa gigante y pude ser parte de un par de entrenamientos de la selección y pude aprender bastante, así que lo tomo buenísimo, estoy muy contento por todo recordemos que Lourdes juega en el Deportivo Español, el equipo del Bajo Flores este, que, que por ahí hoy no es uno de los equipos más nombrados, pero que ha sido un equipo grande que ha jugado en primera mucho tiempo este, ¿cómo, ¿cómo es el momento del club? ¿cómo estás viviendo? Eh, eh, ¿es nuevo en, en el fútbol femenino? ¿ascendió esta temporada? si, si no eh, tengo mal entendido ¿cómo está el equipo? ¿cómo está el club en sí? Eh, sí, sí ascendió sí, una temporada atrás creo, a, a la Pero bueno, con las chicas estamos eh, tratando de darlo todo, aprender, y eh, conocer a los contrincantes, porque la verdad son muy buenos todos, tienen muy buenas jugadoras. Eh, así que nada, no, estamos aprendiendo del día a día, nos estamos reforzando para eh, dejar en lo más alto el deportivo español y, y hacer una buena competencia. Bien. Lourdes, vos tenés 19 años. Eh... Sí, es una... Contanos cómo cómo llegaste a a Primera, cómo fue tu tu carrera, dónde empezaste, contanos un poco para que la gente sepa. Bueno, yo empecé muy chica jugando acá en en el barrio con con mis vecinos. Después estuve en, en Anguilense jugando con los hombres hasta los 13 años. A los 13 años ya no pude jugar más por, porque no aceptaban mujeres en la liga. Entonces tuve un año como de caída, no no quería jugar más al fútbol porque bueno, me sentía como ...discriminada porque por ser mujer no me dejaron jugar... Eh, ...después vino un entrenador a mi casa... ...me preguntó si yo quería jugar al fútbol con mujeres... Y, ...y ir a un torneo internacional de acuerdo a Carlos Paz... ...así que bueno, dije que sí... Eh, ...empecé a entrenar con el podio... ...el fútbol de acá de, de Anguil también que tuvo... ...y entrené un par de años también... Eh, ...hicimos un par de torneos acá en la liga... Eh, no, no fue, no fue re bien hasta que el equipo se en un momento se se terminó. Así que después me buscó Marcela Castro estuve entrenando ahí en el estadio municipal un par de años también. Hicimos un par de torneos bastante lindos, llegamos, salimos campeones también en un par de torneos. Y de ahí Marcelo, eh mi, mi representante por así decirte, me vio en lo juego de la lotería me llamó. A, a probar un par de clubes, estuve en Sarmiento de Junín un par de meses ahí también Y se interesó españa en mí, así que me fui un mes a entrenar allá Estuve de prueba y, y me dijeron que me querían eh, para el club, para para hacer el torneo Que, que tenía condiciones, así que bueno, eh, decidí quedarme ahí Y ahora bueno estoy ahí en Deportivo Español Lourdes, y ¿ya estuviste con la selección? ¿Entrenaste? ¿Se encontraron el otro día? ¿Es así? ¿O... Eh, sí, sí, entrenamos ya. Entrenamos miércoles y martes. Martes y miércoles. ¿Y, y cuál es, qué impresión te quedó? ¿Cuál es la, el objetivo que tiene la selección en este momento? Eh, crecer, por así decirte, tiene el objetivo de la selección. Y darle oportunidades a, a Piva del Exterior eh, también. Y bueno, dar un, un torneo conmigo. Eh, Tener un equipo competitivo, por así decirte. La verdad que Portanova es un, un genio, el director técnico y bueno el cuerpo técnico. Así Lourdes, yo te quiero traer un, a, a lo local. Eh, recién mencionabas bueno que hasta los 13 habías podido jugar, después no por, por ser mujer. ¿Qué te parece que eh, este año se esté llevando adelante el primer torneo femenino de la Liga Cultural de Fútbol 11? Eh, digamos al mismo la objetivo. verdad que la verdad que estoy muy contenta porque hace mucho venimos las pibas queriendo tener un torneo así como los hombres que tienen que tienen torneo de once que, que tienen más eh, que le dan, por así decirte, eh, más bola entonces me pone re contenta y me hubiese gustado eh, jugarlo acá, porque mm. bueno yo, yo siempre yo soy de acá, de La Pampa y, y me, me, me enorgullece de que de que el fútbol femenino esté creciendo tanto ahora. Pero bueno, ¿Sí? eso, eso es mi impresión, estoy muy contenta con las chicas. ¿Crees, crees Lourdes, que este torneo, como como decía Valen, va a ayudar a que el día mañana haya muchas más Lourdes cuando el torneo de Buenos o el torneo profesional? Sí, sí, sí, obvio, obvio. Aparte, bueno, estuve, estoy acá en La Pampa ahora justamente, de eh, vine a, a pasar el día con mi mamá, fui a ver un par de, de equipos y la verdad que hay chicas que sí tienen muchas condiciones así que se siguen teniendo rodaje así en los torneos eh, van a van a seguir creciendo y van a poder llegar re lejos olvida que eso sí bien eh, de qué juegoegas bolur de, de mediocampista ofensiva? nueve juego de nueve que... de nueve. Sí, sí. bien bien bien y, y llevas varios lleva tres goles el torneo puede ser Tres goles, sí, sí, tres goles. Poquitos, y están ¿sabes? ahí, están cerca, se les escapó el otro día la la clasificación, me parece que le, con el empate del último entre el SAT, puede ser, que era un, un partido como para sí, ganarlo sí. y estar cerca de los cuatro. Sí, sí, se me fue, se escapó de las manos, sí, sí. sí. estamos quinta ahora, con ocho puntos. ¿Y queda una fecha? Queda una fecha y creo que la fecha más dura, por difícil. así decirte, que contraboca ese partido. Mm -hmm. Boca y San Lorenzo y River y La Guay están muy lejos de los demás equipos. Nosotros, uno que nos ve por ahí por la tela veces fútbol femenino, y ves que como que golean a los demás, y ¿están lejos del nivel de esos cuatro equipos con el resto? Y yo siento de que quizás sí, porque tienen mucho año de formación y de estar juntas las chicas. Entonces, eh, si están, no es que están muy lejos, porque ahora, bueno, los equipos más chicos estamos avanzando. Por ejemplo, gimnasia, la eh, Lanús, eh, Racing... La UAI también, pero sí, sí, eh, tienen muchas condiciones las chicas y, bueno, como digo, están formadas de, de hace años el equipo también en sí. Lourdes, eh, como decía Maxi, vos tenés 19 años, sos re piba, muy muy joven y, sin embargo, ya parece ir a tu carrera estar asentada. ¿Te, te imaginás que eh, tu carrera profesional va a ser el fútbol digamos, vas a vivir de jugar al fútbol esto más o menos se puede ir previendo, ¿es así? eh Sí, mi idea es así, sí, dedicarme a esto que, que siempre de muy chica muy piba lo soñé y hasta ahora, bueno, me está soñando todo muy bien y bueno, es más tengo ofertas ahora que hay equipos que me quieran también uh -huh. así que algo bien estoy haciendo y supongo de que voy a poder, por así decirte Eh, vivir del fútbol eh, un par de años por qué decís un par de años y es, es depende de la constancia mía también eh, yo supongo que bastantes años por decir uh -huh. yo si es por mí juego la pelota hasta viejita claro, claro. es mi pasión es mi pasión no pero bueno eh, hay hay pibas como tío que son que tienen muy buenas condiciones y, y se si me sacan el puesto la verdad que no pasaría nada, entonces yo voy a jugar hasta hasta donde me dé el cuerpo. Bien. ¿Y, y, y, y te cambia mucho el día a día, eh, por ejemplo, cuando eh, cuando estés en La Pampa, ahora que sos profesional o que vivís solo para el fútbol, ¿te cambia mucho el entrenamiento, el día a día, cómo es? Sí, me cambió un, un montón. Yo acá en, en La Pampa entrenaba tres veces a la semana, yo allá en Buenos Aires entreno toda la semana menos los domingos entonces es un cambio pero es un cambio para bien porque hacer deporte te hace bien y también en todos los sentidos mentalmente físicamente eh así que nada fue un cambio eh para bien y, y está bueno y eh, aparte de eso la gente de buenos aires también que, que está lleno es otra historia está en buenos aires claro Eh, te iba a decir, al, al, de manera paralela, ¿vos eh, has hecho alguno, laburaste de, de alguna otra cuestión? ¿Cuál es tu, tu formación educativa? ¿Son inquietudes que por ahí tenés en, en mente seguir conservando o avanzando también ahí, o, o cómo, cómo te mirás para adelante? Eh, educativa, mira, te digo, no termino el secundario, con eso te digo todo. Uh -huh. tengo, tengo en mente terminarlo, primero me quiero como alguien en Buenos Aires, pero... Bueno, me gustaría terminar el secundario, por así decirte, y estudiar una carrera también eh, mientras jugaba al fútbol. Pero bueno, no puedes tener la mente en, en dos cosas, tenés que estar muy concentrada, porque en el fútbol supongo que es así, lo tenés que dar todo. Y, y bueno, pero bueno, eh, esa es, eh, por así decirte, mi forma, lo que pienso yo. Que, nada, quiero terminar el secundario y estudiar algo para, qué sé yo, a futuro, poder trabajar de algo me guste Claro, sí. E, e, incluso también dentro del fútbol, ¿no? Hay carreras que, que están vinculadas claro. con el deporte. Que, por supuesto, el secundario, más vale, terminalo, dale. E, eso es, Obvio, un, está buenísimo. Obvio, sí, sí, me están jugando todo. Sí, lo tengo que <ríe> Bueno. Bueno, Lourdes, agradecemos, creo, a no ser que Maggi tenga ahí apuntada alguna otra consulta. No, no, no, nada. Agradecerte y decirte lo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo sigue lo de la selección? Eh, ¿Iga otra convocatoria? ¿Se vuelven a juntar o ya era era este entrenamiento nomás? Es, son por convocatorias. Te van convocando a medida que vas, bueno, entrenas con Germán y el cuerpo técnico y si le va gustando te va haciendo convocando. Ahí ya perdimos el, el contacto. Bueno, eh, no sé si solamente con Lourdes o también con Maxi, ¿buscaste ahí Maxi no? Como chicos está dando ah, la como para así decirte sí. la visibilidad, claro. Entonces, nada, no. supongo que a mí me podrían haber citado para Sub-20, mayor ahora la mayor tiene el torneo FIFA, tiene tres fechas dos, se van a México a jugar un par de partidos amistosos. Así que esa es la posición de la que citan y, bueno, quizás a futuro también te vuelvan a Cifar. Lourdes, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Chaios. Lourdes losa